Ahora les voy a decir las reglas del grupo. Prohibido pasar enlaces de otros grupos de WhatsApp o enlaces de YouTube. Prohibido insultar a los administradores. Si pides insistentemente, serás detectado como una sucia rata y te eliminaremos. No compartir ningún video pornográfico A todos los que están de sapos Y no comentan Serán eliminados Ahora que ya lo saben ratitas No hagan que los elimine Pórtense bien